con mi padre es mi normalidad. Empezamos a trabajar juntos cuando yo tenía seis años y medio en su película El Topo y eh, a lo largo de nuestra vida nuestra relación siempre ha sido puntuada por diferentes colaboraciones. Aparecí en sus distintas películas y este Gorila es nuestra tercer colaboración teatral tras haber hecho Ópera Pánica y eh, el sueño sin fin que presentamos en Europa. Y, y, esta colaboración nos ha llevado hasta hacer su última película, que se llama La danza de la realidad, que estará pronto en los cines. Es un transcurso bastante divertido porque <ríe> empecé con él actuando de su hijo en el topo y en esta última obra, Tras de derecho al gorila, la danza de la realidad, ya actuó de su padre. Ha sido una aventura de toda la vida con la cual no me puedo distanciar. No puedo decir cómo es trabajar con mi padre, porque no veo diferencia entre trabajar con él y trabajar con los tantos otros directores de teatro, de cine o televisión con quien he trabajado, sino es la, la visión que tenemos del, del arte como un acto que en algo necesita que uno esté implicado con su libra de carne, digo yo, y que también se proponga en cierta manera ser un acto sanador para sí mismo y para los espectadores.